Busca el Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. A Rachael León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia a través del 100.8 de la FM y en internet a través de euskiplaza.net. Cuatro minutos que pasan de las 7 de la tarde de este jueves 19 de enero del 2012 y como cada jueves aquí comienza Euskal Música, la cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Durante estas dos próximas horas, hasta las 9 de la noche, vamos a darte a conocer las novedades que nos han llegado al programa. Abriremos el baúl de los recuerdos y desempolvaremos el segundo trabajo de Porretas, Los Muertos de Siempre, de 1996. Tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias, y la última media hora la dedicaremos a repasar el nuevo trabajo de Esnebelcha, Iru Colpetan. Las novedades de hoy serán lo nuevo de Nikesan, lo nuevo de Caridad de Coventa, Miquel Urdangarín, Igor Arzuaga y Caótico. Y como te comentaba anteriormente, junto con el repaso que vamos a hacer al nuevo trabajo de Snebelcha en lo que va a ser la última media hora del programa, entre las 8 y media y las 9 de la noche. Así que vamos a ponernos en marcha en este jueves 19 de enero del 2012. Lo dicho, bienvenidos a Racha León 100.8 FM, Berriozario y Ratia, Egusquipalaza.net. Desde aquí, desde ahora y hasta las 9 de la noche. Euskal Música a tu cita con la música local La música que se realiza En Euskal Herria Y para comenzar lo vamos a hacer con un grupo de aquí Un grupo de Iruña Se hacen llamar Godcast Así es como se hace llamar la formación Y el álbum se titula Las cosas que pasan cuando no estamos en casa En él te puedes encontrar 10 eh, temas, todos ellos en castellano Además eh, de un tema El tema Hasta Reventar Que lo incluyeron en el anterior trabajo Y que en este trabajo lo incluye en versión acústica. Nosotros nos vamos a quedar para empezar el programa de hoy con el cuarto corte del álbum. Nos vamos a quedar con el tema Despertar y lo he dicho, lo hacemos con la gente de Iruña, lo hacemos con la gente God Cash. cosas que han pasado hasta hoy se han convertido en principio de un hío ratitas el tiempo el papel no está escribe l s Es que yo intento de abrazos están a cuatro Horas de volver Mirar hacia atrás Y volver a recordar No es nada si al fin Hemos comenzado el programa de hoy bastante tranquilito. Lo hacemos con la gente de Iruña, podcast Y este es último trabajo hasta la fecha. Las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Con temas como este, Despertar, también lo dicho. Como te comentaba al eh, comienzo de la canción, te puedes encontrar el tema acústico del tema Hasta Reventar. Eh, tú de lo que quieras, que yo pienso esto. O, por ejemplo, también te puedes encontrar eh, temas como Cuatro en Uno o Mi Rumbo. Vamos a dejar un poquito atrás lo que es la música tranquilita, vamos a dejar un poquito atrás... Eh, la música de la gente de Iruña Godcast si nos vamos a ir con algo más cañero, algo de más garra, algo pues eh, más heavy como lo que es eh, el nuevo trabajo de una banda que se hace llamar Basaki una formación que la componen cuatro componentes, más concretamente te lo digo ahora mismito los componentes son Iker Herrero a la guitarra y a la voz, Alfonso Rodríguez a la batería y a los coros, Nacho Vélez al bajo y a los coros y Xavi guitarra y coros, un álbum eh, que ha salido hace poquitados A finales del año 2011 y en el cual pues te puedes encontrar en él nada más y nada menos que 10 temas. Entre ellos, por ejemplo, te puedes encontrar el tema Berris Hayotzen, el tema Egal Datu Saitez o el tema Sare Barik el álbum lo edita el sello discográfico Oyuka Elkar es el nuevo trabajo discográfico porque ya llevan bastantes eh, esta formación Basaki Egunero Astenda y lo que vamos a escuchar es uno, lo dicho, de los temas más cañeros que se incluyen dentro de este álbum para esta banda nos quedamos con el tema Yausis Ta Yausis temas son los que se incluyen en este nuevo trabajo discográfico para esta formación, para este cuarteto para Basaki, dentro de este álbum titulado egunero Gunero lo que escuchamos, Giaussis etta Giaussis, un álbum en el cual pues tienen colaboraciones, colaboraciones importantes como por ejemplo la de Ander Unsagak a los teclados o por ejemplo también la de Javi Osta a la guitarra en el tema Sare Barik, el tema que cierra lo que es este álbum para esta banda, para Basaki En total, 10 temas contundentes, 10 temas cañeros eso sí, como viene siendo habitual en cada grupo, tenemos una balada pero nosotros en Euskal Música, en el programa de un jueves nos hemos decantado por uno de los temas cañeros del álbum lo dicho este de Giaussis Z Giaussis Y de la banda Basaki nos vamos con dos chicas y tres chicos, es decir, con Cristina, Leire, Javi, Manol y John. Hablamos de la formación Line, que regresan al panorama musical con su segundo trabajo discográfico, el álbum titulado Leyoac. Por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, ya tuvimos eh, constancia de la presentación de ese nuevo trabajo discográfico, ya que escuchamos parte de la rueda de prensa que, bueno, hicieron en Donosti esta formación, este quinteto, la formación Line. Lo dicho, Reino. Regresan con nuevo trabajo discográfico Segundo trabajo bajo el brazo Para mí, eh, no sé si es porque es segundo Y porque eh, tienen más eh, Fuerza, más garra Y ya saben lo que se hacen Pero para mí es eh, un disco, el disco más Completito hasta la fecha Que ha sacado Line eh, Nos vamos a quedar, si te parece, con el corte 8 del álbum El tema Nire Videa Para este quinteto, qué bueno, que yo creo que va a dar Bastante, bastante de que hablar en el panorama Musical de Euskal Herria. ya lo dio eh, Con su primer trabajo discográfico Y lo dio con su maqueta presentación Que se vendió bastante, bastante bien Y esperemos que también lo haga con este álbum titulado eh, Más concretamente Leioak, lo dicho, nos quedamos con el octavo corte Con Nire Videa, nos quedamos con dos chicas Tres chicos, nos quedamos Con Line uno de los temas más lentitos que te puedes encontrar en este segundo trabajo discográfico para esta formación, para dos chicas a las voces y tres chicos. Se hace llamar Line, el álbum Leioak, y este es uno de los temas incluidos dentro de ese nuevo trabajo discográfico, el tema Nire Bidea. Nosotros que continuamos compartiendo contigo más música y comenzamos con la primera de las novedades en la tarde de hoy. Nos ha llegado esta misma semana. Hablamos de una banda que ya lleva tres discos en el mercado, el primero se llamaba igualmente que ellos, Night luego llegaría el álbum Taupadak y ahora regresan con este nuevo trabajo discográfico, Night Utsunerako. Hablamos de Azular, no sé si te acordarás de Azular, que en sus tiempos eh, sacó, y tengo por casa, a ver si lo traigo alguna semana de estas, eh, pues... Eh, Un álbum de DJ, no sé si te acordarás, antes se llamaba Azular DJ, en el cual editó los trabajos discográficos. Pues ahora se mete a la música rockera y lo hace junto con Aitor Sologais, Toa, Markel Arboitis y Asier Garay este cuarteto, eh, pues grabaron el álbum entre el 2009 y 2010 y después lo remasterizaron en el 2011, una cosa curiosa pero bueno, a finales de este año del año pasado, perdón, porque estamos ya en el 2011, 12, perdón, a finales del año pasado, 2011, editaban este su álbum, titulado Naidu Zunerako, en él te puedes encontrar lo que va a ser la canción del eh, euskaraz del Árabe Euskarash de este año 2012 que se va a celebrar en junio en base Tida. Eh, la semana que viene eh, lo pondremos, eh, la canción del Áraba eh, Úscarás, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es su disco, en el cual se incluyen cinco temas, si Eh, sin incluir la canción del Álvaro Euskalas, y la incluimos son seis. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es el tema que abre el álbum, y además es el tema que da título a lo que es este trabajo discográfico, Naidusunerako, hablamos de la formación Recuerda Naishan, que ya lleva tres trabajos en el mercado, y esto es una novedad que nos ha llegado esta semana a Euskal Música. Jazotik, nabigatzen duzu, naufragoen oholekin Jositako hontzian, izurde urdinen doiuek Kantu hau dakarte, ta da izarren begi guztiek zure ganan matek Da, gure pizitza baziren berriro bidira Naizta jakin une hauek Gokorrak direla sinizten duzuetan Lagun izan gatxezkela hutzi dut gaiola hori nahi du nik orain denbora batean asken aizela sentitxu egalka da bakoitean Recuerda este grupo que ha dado mucho de que hablar en sus dos discos anteriores y va a dar mucho de que hablar en este recién estrenado tercer trabajo titulado Nae Como la canción que abre el álbum, que también da título a lo que es este tercer trabajo discográfico para esta banda, para Nae En él, como te comentaba anteriormente, también se incluye la canción del Árabe Euskara de este año 2011, que se va a celebrar más concretamente en Bastida, a mediados del mes de junio y que la semana que viene te la pondremos para que la disfrutes y para que la saborees. En 26 minutos que pasan, no, 27 que pasan de las 7 de la tarde, seguimos compartiendo contigo más música, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Euskal Música y de novedad a novedad y tiro porque me tocan Dejamos atrás a Naishan y, y nos vamos con algo más tranquilo, nos vamos con el nuevo trabajo discográfico para la banda Carida, Carida Deco Venta. Eh, un álbum en el cual pues eh, seguramente que vas a conocer a un montón de gente que trabaja en esta formación porque eh, vienen de formaciones anteriores, algunos son solistas, luego te cuento cómo es la formación de Caridad de Coventa pero antes mejor eh, que disfrutes y saborees uno de los temas. Nos vamos a quedar con el tema al día de su nuevo trabajo titulado San Quirico. Y lo dicho, que va a sonar enseguida este tema de eh, Caridad de Coventa aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, si es que quiere. Y si no, pues vamos a seguir con más música y luego lo, eh, lo volvemos poner. Mientras tanto, pues nos vamos a ir con otro de los grupos, mejor dicho, un solista, más concretamente nos vamos a quedar con el señor Ruper Ordórica, Ruper Ordórica, que ya te hemos puesto en sucesivos programas y en anteriores programas, mejor dicho, temas de su nuevo álbum Odegen Aspian, en el cual pues eh, Ruper Ordórica viene con digamos un, di un disco eh, para mí el más intimista de los que ha sacado hasta la fecha. Pues yo creo que sí, por lo menos personalmente. No sé si para ti será lo mismo, pero para mí me parece que sí. Lo dicho, nos quedamos con ese álbum o The Gen Aspian de Ruper ordorica Más concretamente nos quedamos con el tema Swaich Heroria, cuarto corte de este nuevo trabajo discográfico. Zu haitza hundi bat Erolida hoian eanguizean Pasaeran nintzana Autotik ikusi dudanean Zu Hoi anean Errepidean oa Naia honuke ikusie zbanu Zuaiz erortzen Hoi anean Uste duzuia zuaitzak, ere arroa bete duela boianera. Edo harrak alatu dan, atxedenik gabedatzan, geure bihotzak bezalaan. Aguraren ondorengo go. Ondo izan. bik kamporatura sentitu alzaraino ez arrancala tua sauritua nola gauko hitzaren legea da berritzea zuaitzak bizirik ohianea uste duzuia zuaitzak ere aroa et duela oianean edwarra kalatuan atze denikabe atzan gure bihotzak besala aguraren undoren go undo estan y ratia la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial te gustque plaza punto net de Arco, Abercari, digitala de la publicación digital de berriozararco Jozar irratia, zeurea FMK e un puntu sortzito. Así es como comienza lo que es este álbum de la formación de la ribera de los piperra que, que recordamos en el programa de hoy en este jueves 19 de enero del 2012 un álbum que editaron allá por el año 1996 y en el cual eh, te puedes encontrar en el 13 temas entre ellos el tema que abría el álbum es Revolución Un álbum editado por el sello Discos Suicidas Ahí es nada, ¿dónde estará? ¿Dónde estará esa discográfica? Eh? Una discográfica de Urduliz en Vizcaya Vamos a seguir repasando más temas incluidos dentro de este álbum del recuerdo Un álbum que, que como te comentaba, salió ya por el año 1996 El segundo de Piperrac, titulado más concretamente El álbum Los Muertos de Siempre Nos vamos a ir con uno de los temas incluidos en este álbum Más concretamente nos vamos a ir con el tema En Euskera El tema titulado más concretamente Veste Vis, Visita Nice Así suena este tema Clásico de los Piperrack, Beste Victim Battle. Big Dosser awesome. Estamos repasando, claro que sí, un clásico en este jueves El clásico de los Piperrac, segundo trabajo discográfico del año 1996 Este tema, Beste, Víctima, Bata Seguimos repasando más temas incluidos en este álbum En este álbum de la formación Piperrac ...y de josechu de Fermín, de Rufo, de Chicharro... ...y de... ...nadie más, eso, es Cuarteto... ...que editaron dos trabajos discográficos... ...este es el segundo de ellos, Los Muertos de Cristo... ...Los Muertos de Siempre. Temas como Revolución en Chiapas... ...Zofilia, La Hora Cero, Autosuficiencia... ...Beste Victimabat... ...o lo que estamos escuchando, Ocupados... Te puedes encontrar en este álbum. Nosotros nos vamos a quedar con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos a ir hasta el corte número 9. Nos vamos a quedar con el tema Julián. Otro de los temas que seguro, seguro que lo conoces de sobra. Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián. Cada vez que me acuerdo me dan ganas da hobitartu ondakonea La vida, vida paral, vida con la vida, Otro de los clásicos de Piperrac, de este segundo trabajo discográfico Los Muertos de Siempre. Este tema Julián, que si ahora lo vuelves a escuchar y lo vuelves a disfrutar en el álbum en directo que sacaron, la que hemos liado, pues eso, la liaron gorda y la liaron pero bien en ese álbum en directo en CD y DVD de Piperrac, que bueno eh, escucharemos, hemos escuchado en anteriores programas y escucharemos en sucesivos programas temas incluidos en ese álbum la que hemos liado, pero hoy rescatamos este álbum de 1996 para este cuarteto de la Ribera de Nafarroa para Piperrac, con este álbum Los eh, Muertos de Siempre y vamos a terminar de hacer este repaso a El álbum da el recuerdo con el tema que cierra el álbum Nos vamos a quedar más concretamente con el corte 13 El tema Anarquía Lo dicho, 13 temas eh, Revolución en Chiapas Zofilia, La Hora Celo, Autosuficiencia Veste, Víctima, Bat, Ocupados ahorcar Ahorcate, Julián, a la mierda, descontrol, condenados, o lo que vamos a escuchar, el tema que cierra el álbum Anarquía, son los que se incluyen en este álbum del Recuerdo, editado por el sello discográfico de Urduliz Vizcaya, Discos Suicidas, que como te comentaba anteriormente, peste tú a saber dónde estarán ahora... Eh, casi, casi, pues eh, más de 10 años, 10 años no, eh, 16 años casi lleva el disco eh, de Piperrac en el mercado discográfico y aún por alguna tienda de Iruña eh, el otro día me, la, me lo encontré más concretamente este disco pero lo he dicho, que hoy lo hemos desempolgado para ti y lo hemos disfrutado en esta tarde de jueves 19 de enero del 2012 lo dicho, nos quedamos con el tema que cierra el álbum ya Para cerrar lo que es este repaso al álbum del recuerdo, al álbum de Piperrack del año 1996, nos quedamos con el tema Anarquía, que suena así para terminar este repaso a el álbum de la semana del recuerdo. Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurel Avetit, el programa deportivo de berriozar y Ratia. Astel Ederov, Vedera Tietatic, Amarretara. Resultados, entrevistas, debates...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 Bela unaldi bat Izan guinen Sistemaren transgresore Ginen Kastako jende Akalekoa Militante Baina eldua A gurekastaura Desagertu zen Adiñaren capricho bat hottezen Errebeldia Parran da berriz barn. Pues ahora sí que sí, ahora sí que sí, suena la música de Caridad de Coventa, otra de las novedades que nos ha llegado esta semana al programa Euskal Música. Hablamos de ese nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente San Quirico, y en el cual te puedes encontrar temas como este en Belaunaldía. Una banda, como puedes comprobar, formada por John Maya, la voz con ignacio Tolosa, Aran Santamaría y Manuel Manterola, Domech Uxin y John Maincheidor. Un grupo que surgió más concretamente hace un par de años en Zumaya, y hace más eh, un parito, un par de años, digamos, eh, tres, cuatro años, con la intención de cantar y recuperar coplas y eh, versos, recogiendo el espíritu de la venta del mismo nombre en la que se pues reunían hace casi un siglo Versolaris y otros elementos de la Bohemia. De ahí, pues eh, John Mayer dijo, vamos a hacer, eh... no sé si... ...un nuevo estilo musical o, por ejemplo, un nuevo proyecto... Eh, ...porque ya sabes que YoMai ha estado actuando en otros eh, grupos... Y bueno, y ahora se ha juntado, lo dicho, con esta gente, con Ignacio, con Arán, con Imanol, con Domech y con John para eh, editar discos como este nuevo trabajo de eh, la formación Cari Caridad de Coventa con este álbum San Quirico, y con temas como este Belaunaldía. Es otra de las novedades que nos ha llegado al programa Euskal Música. Antes era la formación más concretamente eh, Neisan y ahora es eh, esta formación Caridad de Coventa que ya lleva más eh, dos, tres discos en el mercado y este es eh, uno de ellos ese eh, álbum titulado San Quirico, editado por el sello discográfico Gastelupeco Ochac, y de esta banda de Sumaya nos vamos hasta Iruña, nos venimos hasta aquí porque mmm, Touche acaba de publicar, eh, bueno ya hace unos meses su primer larga duración un álbum en el cual eh, pues, te puedes encontrar eh, temas rockeros, temas poperos incluso alguna que otra versión, nosotros nos vamos a quedar con el corte 3 del álbum Pequeños detalles, el tema que difícil Un trocito de cielo Ya me cansé De pasar por el aro De dejar para luego Mis sueños Que difícil es cuando Tienes tan claro El camino marcado en el suelo probar jame volver no me digas que no tengo fuerza para un nuevo intento. no me digas que no ya oye eso cada momento qué difícil es cuando tienes tan claro el camino marcado en el suelo probar Travese llamaré a tu puerta te diré que me corre por dentro No lo puedo detener Si no na sonando la formación de Iruña, Touche, una formación compuesta por Javier Otero a la voz y a las guitarras, y Guillermo Bea a la guitarra, voz a armónica y mandolina, Guillermo Muruzabal a la batería y a las percusiones y Javier Ayuca al bajo eléctrico. Es el álbum debut para esta formación de Iruña. Una forma de una formación de Iruña que nos llega lo dicho con este primer larga duración, pequeños detalles en el suelo y con 11 temas. Entre ellos este que escuchas, el tercer corte del álbum, el tema Qué Difícil. Acercándonos a las 8 de la tarde, a esa hora ya sabes que repasamos la agenda de conciertos, repasamos las noticias de la semana. Pero mientras tanto nos vamos a quedar con más música y nos vamos a quedar con otra de las novedades. Si antes era Naysan y Caridad y Comenta, ahora nos vamos con el directo de Miquel Urdangarín, un señor que el pasado 30 de diciembre del 2010, cientos de aficionados pues, completaron el aforo del Café Anchoquia de Bilbo para interesarse por ese álbum en directo que despertó y que lleva dibujando la verde melancolía de Euskal Herria desde hace 15 años. El señor Miquel Urdangarín, uno de los escasos solistas, Euskaldunes que apuesta por el folk rock y un mundo donde los ritmos medios son parte de la belleza y esbeltez de la narración. Un álbum con los pues mejores temas, eh, ha rescatado los mejores temas de sus 15 años de trayectoria musical. El álbum llamado Susenean y en el cual, pues en un doble CD, Lo dicho, te puedes encontrar los mejores eh, temas de su trayectoria musical. Grabado en el Café Anchoquia de Bilbo el pasado 30 de diciembre del 2010, este es uno de los temas incluidos en ese álbum. ¡Ai, Chetán! aurta artean orta lensula orta azta barrua erretan et Gym 누と mesuratu holdinga nukaz omorni osaten indingunan ultimately humanzen susunataz Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Egusquiplaza.net, Berriosarco, Avercari, Digitala. Egusquiplaza.net, la publicación digital de Berriosar.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 A 8 y 5 minutos de la tarde de este jueves 19 de enero del 2012, Sintonía Berriozario y Ratia, Sintonía 100.8 FM, ya, ya ya donde te encuentres, eguskiplaza.net. Como viene siendo habitual cada jueves entre las 7 y las 1 de la tarde, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y lo dicho, cuando pasan 5 minutos sobre el punto de las 8 de la tarde, nos vamos a repasar la agenda de conciertos y las noticias de la semana. Comenzamos con la agenda de conciertos y nos vamos hasta mañana viernes, día 20 de enero, donde estará Kerasi Yacatu en la Sala Totem de Villaba a partir de las 11 y media de la noche. El sábado tenemos varios conciertos. Governors e HR en Zemeak estarán en Gora Iruña Taberna a partir de las 10 de la noche. Gaur es estará en el bar Aquelarre de la Chantrea a partir de las 9. El grupo Infest Banda de Bayona estarán en el Inferno Taberna a partir de las 10. Y atención a este festival, Jare y Sian Sisi, los hermanos Bizar. ...y nada más y nada menos que sigan presentando su cuarto trabajo discográfico... ...estarán en la Sala lur de Elizondo a partir de las 12 de la noche... ...la entrada anticipada la puedes encontrar en el Infernito Guitar Shop por 8 euros... ...en taquilla en la Sala lur 10 euros. Del sábado 21 nos vamos hasta el viernes 27 de enero... ...donde Neques, grupo de metal de Iruñería... ...estará actuando en el Inferno Taberna a partir de las 10 de la noche... Y te adelantamos un concierto, te lo estamos avisando desde la semana pasada. Viernes 16 de marzo en la Sala Totem de Viaba a partir de las 10 de la noche Gaur es y Berry Charraka. Así que ya lo sabes, tenemos este fin de semana conciertos para venir tomar. El viernes quedas y acá en la Sala Totem, el sábado el sábado 21 Governors echiaren Semac en Gora Iruña Taberna. Gaurés en el Bar Aquelarre de la Chantrea, Infest en el Inferno Taberna y Jare Yesian en la Sala Lourdes de Elizondo. El viernes 27, Neques en el Inferno Taberna y el viernes 16 de marzo, Gaurés y Berricharrak en la Sala Totem de Atarrabia Villaba Dejamos atrás la agenda de conciertos y nos vamos con dos noticias. La primera, la formación Coma, que pararán por tiempo indefinido una vez terminada la gira. Por primera vez el grupo se va a dedicar primero a descansar y luego a preparar y grabar el nuevo disco, pero sin dar ningún concierto al mismo tiempo. Esta gira 2012 tendrá un gran fin de fiesta del que aún no se han desvelado detalles. Las próximas fechas para ver a Coma serán el 21 de Nerón en Donosti, el 18 de febrero en Madrid, el 24 de febrero en Vitoria, el 25 de febrero en Gijón y el día 10 de marzo en Valencia. Y hablamos de la banda de Lecumberri Berry Charrac, que tras agotar las entradas del primer concierto de la gira Aria Tour para el viernes 3 de febrero del 2011, la formación Berry Charrac anuncia una segunda fecha en la misma Sala Santana Feber de Bilbao, perdón concretamente el sábado día 4 de febrero. Las entradas para esta nueva fecha están ya a la venta en musicace.com y en culturalibe.com y también en feber.es al mismo precio de 13 euros anticipada más los gastos que conlleva la web y 17 euros en taquilla en esta segunda noche serán Anay Arrebac quienes abrirán el concierto Música Pues ya lo sabes, la gira de coma que sigue y que tras terminar, pues eh, pararán indefinidamente para preparar lo que será su nuevo trabajo discográfico. Y lo dicho Barry Charrak, que el 3 de febrero actúan en la Sala Santana de Bilbo y que tras agotar las entradas, repiten concierto un día más tarde, el sábado día 4... Y las entradas ya las puedes conseguir a través de la web por 13 euros y en taquilla por 17 euros. Pues hasta aquí la agenda de conciertos de este jueves 19 de... de enero del 2012. Agenda de conciertos y noticias, dos noticias, tanto de Barry Charrack Como de coma, y ahora seguimos con más música en la sintonía del 100.8 hasta el punto de las 9 de la noche, como viene siendo habitual cada jueves, 120 minutos, repasando novedades, temas de recuerdo, agenda de conciertos, noticias, todo lo que re se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Nos quedamos ahora con otra de las novedades, más concretamente nos llega desde el sello discográfico Gatelupe Ko ochak Hablamos del señor Igor Arzuaga, que junto a Luis Bill han editado nuevo trabajo, el álbum Mara Mara, Y uno de los temas que te puedes encontrar es este, titulado Nire Averriam. Así suena otra de las novedades que nos ha llegado al programa Busca el música en esta semana. De manos del señor Igor Arzuaga y de Luisville con este álbum Maramara Mara, en el cual te puedes encontrar en 12 temas. Entre ellos este Nire Averria. Y de la música de Igor Arzuaga y la música de Luisville nos vamos con un álbum en directo grabado más concretamente en fiestas de Bilbo en la Aste Nagusia, en la Marijaya, a finales del mes de agosto del año 2011. Hablamos de Caótico, que celebran su décimo aniversario y qué mejor forma que hacerlo que grabar en plenas fiestas de Bilbo, en plenas fiestas de la Marijaya, en la Aste Nagusia, qué mejor que hacerlo... Eh, grabando, lo dicho, un álbum en directo en CD y DVD. En el CD, 24 temas. En el DVD, cuatro temas más. Guerra, la culpa de todo, la tienes tú, Soberbia y hoy es mi día. En total, 28 temas en el DVD, 24 temas en el CD. Y lo que nos vamos a encontrar en ese álbum es, pues, eh, pura energía y pura marcha, como... Lo vamos a, eh, a escuchar Ahora es mismito Con temas como este Mi mejor colega Y el gran chupinazo Dos de los temas Incluidos en ese álbum En directo De Caótico Celebrando Su décimo aniversario Hola bueno, y ahora una nueva Para los melancólicos El que fue mi mejor colena Sin decirme nada se fue Tan solo una frase Opa! colega Sin decirme nada se fue Tan solo una frase Y por no escucharles Nos quedamos sin él Se pone la paz de la tierra para nunca más. Stand up. así de gusto, así de marcha y así de bien se lo pasaron en Bilbo, en la Astenagushia, en ese pedazo concierto en el cual grabaron este CD y DVD llamado X, llamado 10 del décimo aniversario de esta banda de caótico, todos de los temas incluidos dentro de ese álbum. Estos temas titulados más concretamente. Mi mejor colega y el gran chupinazo, los mejores clásicos de Caótico durante los 10 años, están incluidos en este álbum en directo y de VD en directo, como por ejemplo temas Rico Suprimido, Siempre Igual, eh, Destino Escrito o por ejemplo El Mejor Colega, con colaboraciones importantes como la de Fernando de Reincidentes, la de Juan Car de Boicot la de Alex Sarduy de Gatibu la de, por ejemplo Xavier Silveira o también la de Aitor de Lendacaris Muertos en definitiva 24 temas en CD, 28 temas en DVD de ese pedazo de concierto de Bilbo, de la Aste, Nagusia y de caótico, nos vamos con la formación coma, que no hemos puesto nada de ellos, ya digo yo, digo yo vamos a traer hoy un poquito ese álbum de coma, ese nuevo trabajo titulado más concretamente La Maldición Divina, que lo tenía por casa ya desde hace un montón de tiempo ya, desde que salió y digo, mirando en los archivos <ríe> ya que guardo todos los programas pues eh, no habíamos puesto nada de coma, o sea que hoy vamos a escuchar uno de esos temas, el tema titulado más concretamente Los Idiotas de ese álbum La Maldición Divina. de coma en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozario y en el programa Euskal Música Brigid, Duque y toda su gente que siguen de gira presentando este su nuevo trabajo discográfico, más concretamente el álbum titulado eh, si lo encuentro te lo digo cómo se llama el álbum titulado La Maldición Divina Y con temas como este, los idiotas que te podrás encontrar en esa gira Que están llevando, por ejemplo, el 21 de enero están en Donosti El 18 de febrero en Madrid El 24 en Vitoria El 25 en Gijón Y el 10 de marzo estarán en Valencia Y como te comentaba en la sección de noticias Que coma que pararán por tiempo indefinido una vez terminada la gira Para preparar lo que será su nuevo larga duración Pero mientras tanto nos quedamos con temas como este, Los Idiotas, dentro de ese álbum, la maldición divina de esta banda de coma de Brigid Duque y de toda su gente. Y de coma nos vamos con otra formación, nos vamos con Iñiguito, mm, seguro que te acuerdas de Iñiguito, de Chaya, que también te acordarás de que Iñiguito pues ahora está en Chapel Punk. lo decimos ahora está en entre comillas lo vamos a decir, porque no sabemos nada de ellos, eh, porque sacaron un par de discos, este es uno de ellos, el álbum titulado Vaya Full, y nada, que yo por lo menos personalmente no sé nada de él, y no sé nada tampoco de la formación, si sigue o no sigue Chapel Punk, investigaré para contártela. Mientras tanto, nos quedamos con este álbum que editó el sello Vaga Vigan, el álbum Vaya Full de Chapel Punk, y nos quedamos con uno de los temas marchositos del álbum, el tema Buruak Dion. Ez hurretako izintzak benetako eriotzak Duxue manezka xolari, bezegara amestari Dezidak ere lur beratuz nahiak Deuz ez tatuz azalkeriako you got to Estaba sonando la música de Chapel Punk La música de Iñiguito y toda su gente Con ese tema buruak dio hoy Nos vamos hasta Iruña Nos vamos con una formación que comenzó con un cuarteto Pero ya sabes que uno de los componentes de la banda Se fue a otro grupo Y y pues la banda se quedó con Iván al bajo y a la voz, a Alfonsete a la guitarra y a la voz y Xavi a la batería hablamos seguramente que ya con los nombres os los conoces de la formación de iruña Mr. Feeling que recientemente han publicado su álbum titulado 1, 2, 3, Fuego y en el cual eh, te puedes encontrar 11 temas de ellos eh, vamos a rescatar uno de ellos, el tema séptimo el tema Borregos y con Mr. Feeling nos iremos a repasar el álbum de Esnebelcha, otra de las novedades de hoy jueves en Euskal Música pero mientras tanto, lo dicho, nos quedamos con Mr. Feeling y nos quedamos con este tema Borregos zelta que tiene poder de defición si te cruzas con ellos calla o te harán pagar ya no les vale con cobrar por ir a pasear Así es como comienza lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, el nuevo trabajo discográfico para esnebelcha Una formación que comenzó al año, allá por el año 2008, editando su primer trabajo Madin Euskal Herria. En el 2009 llegaría Esne Sopak y en el 2010 NOA. Ahora regresan con nuevo trabajo discográfico, con nuevo álbum y nuevo DVD en el cual te puedes encontrar temas como este que abre el álbum, el tema Klasa. Lo vamos a saborear, lo vamos a disfrutar de aquí hasta el punto de las nueve de la noche. La música de esta banda, la música de Esne Belcha, y por supuesto, como no, como cantante principal, el señor Xavi Solano es componente de la formación Echaquita. Nos vamos con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos con este Non-Thing-Remei, un tema con la colaboración de la formación La Pegatina. tantas colaboraciones las que te puedes encontrar en este álbum para esta formación para Esnebelcha. En este caso la formación la pegatina. Comentarte que la formación Esnebelcha estará presentando este álbum el día 21 de enero en el Gasteche del Goibar, el 26 de enero estará presentándolo en el Aspis en el Saspi Katu de Bilbo y el 27 de enero estará en el Gasteche de Ondarroa. Y vamos a seguir escuchando más temas dentro de este álbum. Novedad esta semana, la sintonía del 100.8, novedad en Euskal Música. Y como tal novedad, hemos dicho, ¿por qué no vamos a saborear y disfrutar eh, buenos temas? De este álbum. Nos vamos a ir con el quinto corte del álbum. Seguro que te suena porque estaba incluido en su anterior álbum, en el álbum que editaron más concretamente en el año 2010, el álbum NOA. Es el tema Vizgora, seguro que te suena, pero ahora es el remix y por eso y lo han llamado Vizgora vi remix Seguro que te suena, así que escucha y ya verás el remix que han hecho de ese tema Vizgora. That's all. Así suena el remix de ese tema Vosgora editado en el álbum del 2010, Noam, y que ahora lo han vuelto a editar en versión remix como te comentaba, en este álbum Irukol Petan. Comentarte que la formación, pues eh, eh, es medio pues eh, decimos que la formación digamos es un proyecto musical eh, encabezado por Xavi Solano, de Chaki, de Lau también está Fermín Gruza contra Bandan, de Solanos Afrobux eh, Free Brigada y otros músicos que, bueno, que con la misma set de nuevas aventuras musicales pues se han propuesto eh, sacar este proyecto musical, el proyecto musical de Snebelcha que parece parece que les está saliendo bastante bien porque ya, como te comentaba anteriormente, este es, es su tercer eh, tra trabajo discográfico, sino no... Eh, contamos el que hicieron entremedio en el 2009 llamado posaka Vamos a seguir repasando más temas. Nos vamos a ir, si te parece, hasta el corte número 8 para saborear el tema distancia. Feel us deep. Feel us deep. Feel us deep. Filastin Filastin atfali ramu so ainehom wa la nstaatih nadru min baid fihom wa shouf yakun lasafat lati distancia otra uncen gai tuena distancia otra el cazen gai un pero de los temas temas como puedes comprobar cortos temas largos todo un poco pero eso sí temas marchosos y divertidos comentarte que también te puedes encontrar un dvd en el cual pues eh, hay temas en directo grabados en conciertos como por ejemplo está el tema freedom el tema short el tema squeaking o el tema gorachen entre otros en definitiva 13 temas en formato dvd eh, grabados en diferentes lugares de euskal Herria. Y aparte de eso lo dicho tienes el CD que estamos escuchando. En esta tarde de jueves 19 de enero del 2012, El Asintonia 100 de 100.8, El Asintonia de Berrizar y Ratia en el programa Euskal Música. Euskaraz bizin edu gozean goizik, eta hafait bat direnaia da baizik. Itxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean satzean. Egin binen bizitzaren jabe, nortasun Zabera egin dezakezuzuk Euskaraz bizin nahi dut doizean goizik Ez da amexpan nire nahi adabaitzik Itxean kalean Hanean lagun artean Mil bidaio artean Eta oeran xartzean Nahi dut otro de los temas incluidos dentro de este álbum Iru kolpetan Y con la música de Snebecha te voy a decir adiós. En escasos 8 minutos alcanzamos el punto de las 9 de la noche, no te recordarte lo que hemos tenido en el programa de hoy en este Euskal Música de un jueves 19 de diciembre del 2011. Hemos escuchado a Godcast, a Basaki Alin, lo nuevo de Naishan. Hemos escuchado a Ruper Ordorica, hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar el clásico de los Piperrak del año 96, Los Muertos de Siempre. Hemos escuchado a Touche, otra novedad, a Mikel Urdangarín, otra novedad, a Igor Arzoga junto a Luisville, otra novedad, a Caótico. Os hemos dado a conocer la agenda de conciertos y las noticias de la semana. Y hemos escuchado a Coma, Chapelpunk y a Mr. Feeling, y esta última media hora repasando este nuevo trabajo de Esnebelcha, Irukolpetan. Ezbete alkekarri dituzte kurtsaik, aie jasotzeko portuan dauden urtsaik. Den dari txiki eta hondiak, elkar batzen ditu itxasoaren izkuntza. Batea ashi shalca lek dute ican Bajt nje qashan drebat tos e nkisa jemi nca Gaur na i deshte, o oh, arsa i tjeste du gu Pues nada, lo dicho con la música de Smevecha, te digo adiós, un placer haberte acompañado durante estas dos horas, entre las 7 y las 9 de la noche, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia, o allá donde te encuentres a través de eguskiplaza.net, pinchando el logotipo de la radio. Nos escuchamos el próximo jueves, será 26 de enero, y será último jueves del mes. Será como viene siendo habitual Entre las 7 y las 9 de la tarde Donde volveremos a abrir Y a compartir contigo 120 minutos Con temas de actualidad Temas del recuerdo En definitiva la música Que puedes escuchar en Euskal Herria Nos quedamos con este Goti Y nos quedamos con el remix del Paso Doble De Esnebelcha hasta el jueves que viene Agur Pidea oh, oh, oh, oh. <risa> so achiriki jarakagoki cosueta un dia panatsensaitusu un dia ekatsensaitusu Della pasatendaegoqi Ikiki jarakagoki Zatsai Yeah! Goizu eta, goizu eta Iraganeko gara hiene de zaxuna Goizu eta, goizu eta du eta gozueta zure ondoan izanen gaitu superbi senti un sensas vivir salvaga nesta